El podcast de tu jefa, de tu de tu Corazón Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí que lo olvides mejor que no te busque que no te llame que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida Zandré a buscarte con la intención de volver. Y hoy les presentaremos un especial con el cantautor del Pueblo Espinosa Paz. Así es, un especial bien especial con el cantautor del Pueblo Espinosa Paz. Muchas gracias por estar aquí con nosotros Hombre. para conversar un poquito de, de todas las, esas canciones que tienes en tu repertorio. Pues yo bien agradecido con el espacio que me regalas y este, muy contento de estar aquí en esta, en esta noche día. Y pues... ¿Qué, te, ¿Qué quieres que te diga? Que no te haya dicho ya Pues vamos a tener que cantar muchas canciones, eso sí Pues te pediría pedacitos, ¿eh? pedacitos. para que nos rinda Pues primero hay que empezar un, un poquito con Me decías que tienes este, una nueva canción, este, platícanos Ah, lo intentamos Lo intentamos Pues ya ves cuando uno lo intenta y no pasa y no nada sale. Y no, no Por alguna otra razón y este está la canción de Lo Intentamos Lo intentamos pero no pudo funcionar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 Entrar En tu vida Que voy a hacer Cuando tenga ganas De darte un beso Que voy a hacer Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Sí, ¿no? ¿Algo, así? algo así, un poquito, algo así de sí, la, algo así lo la canción nueva ya está altita ahí en la lista. Y este lo intentamos. Esperemos que, que llegue a primer lugar. El disco se llama Yo no canto, que es una realidad. Yo no canto, pero lo intentamos. Así se llama el disco. Sale el okay. 19 de mayo. Y este, estoy bien contento Y de dónde salió nombrarle eh, eh, Yo no intento, pero lo intentamos. Mi manager se le ocurre cada cosa. Muy mi manager, bien. Que como yo no le gusta, como canta. <ríe> Sí, así, así se llama. Yo no canto, pero lo intentamos. Pues es. Nos, nos gusta hacer cosas que tengan que ver con la realidad, pues. Por eso okay. se llama así. ¿Cuántas canciones has escrito? Muchas. ¿Muchas? No, sí, mil y tantas, yo creo. Mil y tantas. Sí, muchas. Y de esas eh, mil y tantas. Se han grabado como son... cinco. No. <risas> de esas mil y tantas, todas han sido de experiencias personales. De... Sí, mira, lo que siempre digo, y, y yo siempre lo comento. Si yo troné con alguna mujer, o una mujer tronó conmigo como sea, a esa relación o a esa historia se le escriben muchas canciones. Muchas. O sea, de, de diferentes maneras. Exacto. Entonces, a veces pasan tres, cuatro años, y aunque ya no estés enamorado, la nostalgia, el pasar por una calle que te traiga recuerdos. Recuerdo, sí. este Alguna canción que escuches que te traiga recuerdos. Eh, a alguien que te pregunte por ese alguien. A alguna persona que se parezca físicamente a esa persona que... Que, que era todo para ti en aquel momento, te acuerdas y, y de repente te agarras la guitarra y dices, ah, me acuerdo, y ya empiezas a escribir. En mi caso, así es, pues. Entonces, te digo, escribo muchas cosas al, a la misma situación. Y las, y las historias se pueden contar de diferentes maneras, ¿no? Exactamente. Así que, es de, así pasa con las canciones. Exactamente. Y a veces uno, en, las, en mi caso, a veces yo le pongo un poquito pensando en los demás, no nada más así de que se llamaba Fabiola y la extraño, la extraño mucho, no, sino que. Principalmente pues no pones el nombre de la persona Y a veces tratas de hacer cosas que Los demás también puedan Entender y familiarizarte Porque claro. no puedes hacer una canción así como de que Me pasó claro. en el restaurante fulano Y a, el 25 de octubre A las 5 de la tarde Porque a las personas otras no les pasó exactamente ese día claro. Ni en esa fecha uh -huh. Entonces hay que hacer una, algo que Todos lo puedan entender para que la gente sobre, se claro también. sí Pero con tu inspiración Para que la uh -huh. gente le, le llegue al corazón Y lo entienda y diga ah, Sí, sí, sí, sí, sí. <risa> Espero no volverte a defraudar, no correr tras de ti. Espero que mi orgullo sea tan fuerte como el tuyo lo es. Espero que mi piel no te empiece a extrañar. Espero que mis ojos... Te empiezen a llorar. Espero estar haciendo lo correcto. Espero no fallar en el intento de quererte olvidar. Espero que no me invade el miedo. Espero ser tan firme como lo eres tú. Espero que un año se pase volando, espero no empiece a extrañarte tanto, espero que no me vuelva un ciego y que pueda mirar en la mala realidad. Espero que mis labios no te nombren a diario. Espero que otro amor me toque el corazón. No quiero retractarme. Haber perdido a alguien que no me daba amor. Se me puso chinita la piel, qué bárbaro. Sí, es una canción que me grabaron mis grandes amigos, Los Montes de Durango, y este, que fue un éxito también, que me encanta. Que así sigue como te siendo, te gusta, siendo sí, un sigue, éxito. Sigue siendo un éxito. Que me encanta, así como te encanta, así como me es, estabas contando es. que te encantaba, <risas> también me encanta, y pues, una, una más, ¿no?, de las canciones que le he escrito a algunas personas con las que he vivido cosas hermosas. ¿Y cómo se dio que Montes de Durango te grabara esta canción? Pues ya andaba atrás de ellos. <risas> no, pues este... Eh, mi manager este los, los los maneja y este por ahí por ese lado se dio la, la posibilidad de, de trabajar juntos y por eso se dio la oportunidad y, y sí este José Luis que es el el encargado de escoger los temas y todo ese rollo platicamos y este les di temas y ellos escogieron una canción de Espero ¿No? Entonces, pues muy a gusto con él. Y creo que también vamos a trabajar en el próximo disco, ah, si Dios lo permite. Muy bien. Entonces, regresando, espero. Antes se habían grabado grupos de banda como Pisillos, El Coyote, Jenny. ¿Este fue tu primer tema que te grabó una agrupación duranguense? Sí, fue el primer tema, fíjate. Fue el primer tema y, y la verdad me encantó cómo, cómo quedó. Que le metieron así como cumbiecita. Uh -huh. Me encantó y este es el primer tema. Y, y pues ya vamos a empezar a, a trabajar con, con lo que sigue y este se han acercado ya más agrupaciones del, del género duranguense para, para querer trabajar y pues yo siempre abierto y, y dispuesto a trabajar con quien quiera trabajar platícanos la historia de, de Ahora te amo que te grabó Adán esa historia está muy triste ¿sí? ¿por qué? te llamo porque tengo miedo pánico en mi vida te llamo porque el sol no brilla porque tú Te amo por razones obvias que ya te imaginas. Te amo con la misma fuerza que amo en mi vida. Y solo un día, vuelve a mí. Solo un día, y después de ese día, tú ya no querrás ir. Hoy te amo, antes solo te quería. Hay una diferencia y quiero que la sientas. No. ¿Dónde la sí. grabaste? ¿Cuándo la grabaste? Este... Esa canción la, comp pues, la compuse una en una postura. La... Y, este... y pues, hay unas ahí, le digo, hay una que... le digo: aquí está esta canción. Y ya me dio la oportunidad de meter un poquito, me escuchar ahí. Y, este, y le dijo a él, a él le pareció bien Y aparte eh, me gustó mucho cómo, cómo la cantó la canción Ya cuando la, la escuché dije, ah, caray entonces te, Es lo que te digo, a veces uno no sabe la magnitud Que tiene la canción hasta que ya la escuchas Ya hecha, wow. entonces Me gustó muchísimo la canción Y dije, esa canción es un, es un trancazo sí, es, triste, sí, es muy triste, canción, la música Que fue algo final, que yo ¿no? también eh, la... Algo que también me dio una oportunidad de, de, con mi compa la coordinadora, que tuve la oportunidad de decirle más o menos cómo era la melodía y estuvo, estuvo bien el trabajo y este ha funcionado bastante. y pues, Muchos no recuerdos y memorias. Que, trae muchos Muy recuerdos, bonitos. muchos recuerdos. ¿Qué recuerdos tienes tú de, de la primera canción que escuchaste tuya en, en la radio? ¿Cuál fue? Enamorado de ti, uh -huh. una canción que compuse hace mucho. Se la compuse una muchacha ahí cerca del rancho. Y este, fue una de las primeras muchachas que yo, con las que yo anduve allá en el baño. Ni, ni, ni, ni la mano nos agarrábamos en aquel tiempo, todavía. Y este, y le compuse esa canción Enamorado de ti. No me acuerdo cómo va, pero hace mucho de eso. Decía, déjame, déjame abrazarte. Siento tantas ganas. Debes ar tu boca, déjame, déjame decirte que te quiero mucho, que lo eres todo para mí y que en ningún momento puedo arrancarte de mi pé Llamo y deseo compartir mi vida hombre contigo enamorado estoy de ti enamorado es la primera Imagínate que canción. estabas morrito cuando escribiste esto Sí, estaba morrido ¿Cuántos años tenías? No, hombre, estaba bien chiquillo, <risa> como unos 16, yo creo ¿Y escribiendo esas, esas letras? ¡Qué bárbaro! Pues no pide nada No, es que ten, canciones... tenía una dedicación especial para alguien en aquel tiempo Pero mira nada más tan chiquito ya con estas, con estas composiciones ¿no? y Lo que pues... pasa es que, oye, yo a los 11 años andaba de volado en el rancho Con una muchachita que iba para allá para el rancho del otro lado Ahí ¿Y qué mostré. pasó con, con la muchacha? No, no pues nunca caso? me hizo caso. ¿Por qué? Porque sí. eres del rancho. No, ella, porque, pues o sea, oye, cuando yo estaba todavía, pero antes, cuando estaba yo plebe, muchachillo, estaba muy pobrecito, todavía. Entonces, ella iba de Estados Unidos al rancho a visitar a sus abuelos. Bien bonita, blanquita, güerita, parecía gabachita. Y yo, y yo parecía lindito, todavía parezco. <risa> parecía un tizocito chiquito. Y, este, y le cantaba todos los días en la madrugada, me desvelaba yo para que. ¿Le llevaba serenato? Sí, hombre, ¿sí? con canciones de los tiles del norte, sin saber tocar. Que en la, pero puras canciones que no tenían nada que ver, que en la puerta de la iglesia lloró. No <risa> ¿Y ya no te telaba, Hombre, ¿no? no, nunca me hizo caso. Ahora Abre, y ahora a no ver Ahora, <risa> es que te, ahora. No, y ahora no, sí, ya te Es, es que está casada también, pues, es uh, lo que te te no, diciendo No, es que se casan muy, muy chiquitas. Sí, ya muy... se casó, ya se casó también. Pero hay varias que no están casadas. ¿Que también les tienes el ojo? No, no, no, digo... ¿No, yo no? No, no, digo que hay muchas mujeres que no están casadas, por o sea... Ah, no, yo pensaba mira, que de las de tus novias. Mira, cuando unas se casan, otras entran a la etapa... Lo, o sea que, en esta vida, nadie es indispensable. O sea, cuando una, indispensable. cuando una se casan... Platícanos un poquito cómo fue la evolución de Espinosa de, de Paz cuando te fuiste a California, cuando te regresaste otra vez a Sinaloa. Platícanos los detalles de, de esos momentos en tu vida. No, pues yo era todavía, pero antes era muy... Siempre ha sido muy tranquilo, pero mi forma de vestir cambió, era, era muy diferente. Yo me vestía así como muy acholado, traía los pelos pintados. Muy acholado. Acholado, así Así fue. los pelos pintados los también. Pe las greñas pintadas de rojo. ¿Y eso por qué? Porque... Siempre he sí, sido muy creativo. Ah, pues, ¿qué es lo creativo? Siempre he sido sí, muy creativo, creativo, muy artístico. Entonces, ah, traía los, los chongos aquí, traía el pelo largo de atrás. Sí, no, hombre. Es como una colita que Traía, mira, mírame los hoyitos que tengo, a ver, ¿sí? a ver, puede ver aquí? Bien. Yo traía dos arracaditas aquí, aquí, no Ajá. sé si pueden ver. Y si se le hace arracadita. un zoom, zoom, se aquí. le ve. No sé si, si hay ahí, si sí, se puede ver. Uh -huh. ¿Sí se ve? Y otra aquí. <ríe> Solamente en las orejas, traía dos? Sí, trae no ¿Verdad? No mal, No, mal, no pues es que yo, no, yo pregunto, y ¿por este, qué? Sí, nada más, y los pelos los, los pintados, después pelón Una vez andaba así como Lupillo, ahí en pelón No, yo cambiaba mucho mi, mi... Tu look Era muy creativo, yo era muy... De... Qué bárbaro! después ahora me arrepiento, pero bueno Yo no... Hace tres años apenas que me empecé a vestir como la gente Hace poquito, <risa> hace poquito apenas Pero antes no, era muy desordenado Y... Hay muchas cosas que, que se me van, que se me olvidan, que, que, pero ¿qué más hacía yo? Aparte de, de eso, pues sí, nunca he tomado, nunca he fumado, siempre he sido tranquilo en, es, en ese aspecto. Eh, siempre he sido muy payaso, mucha gente cree que soy bien serio, pero soy muy chistoso, muy cómico, muy hago reír mucho a mi manager y a, y a, este, a, a los promotores y todo ese rollo. Pero sí, es más o menos así era... era locochón locochón okay. no vicioso pero locochón. locochón entonces hace como 3, 4 años que empecé un poco a cambiar mi forma de vestir y ya me regañan y ya eh, se fusiona con el eh, aparte antes estaba gordito todavía no pero antes estaba más gordito así comía hamburguesotas allá en Tijuana cuando andaba con la banda clave azul y sola, oye y una vez se me cayó una no teníamos dinero y se me cayó la torta T todito así se cayó la... en, Tijuana? en Tijuana en las tortas tortas de, de barbacoa Okay. ok No, la junté La junté así, la, no, la junté, no traíamos dinero Pues ahí nos pues quedamos sí. a dormir porque no había chamba La necesidad Exactamente, y la junté y me la comí ¿Eh? Toda. Y ya las cosas, pero esas cosas ya cambiaron, ¿no? No, si se me vuelve Si me llega que hay algo que yo Que yo deseé mucho comer y se me llega a caer otra vez Lo vuelvo a juntar, pues, ¿qué tiene? Pues sí. Y ahora como mucho Ahora Me dice, me dice la gente que, que trabaja Que trabajamos ahí, me dicen Es que este sonso se come mucho Pues cómo no, si antes no tenía O sea, antes pues ¿vale? no podía Una canción que a mí me parece bien graciosa es la del primer tiempo ¿Esa canción? ¿Quién sabe al compa que le escribí y le parece graciosa? Pues eso, Pero, ¿a quién sabe a quién se les escribiste? Eso no sé ¿Cómo era esa canción? <risa> El teléfono lo apagas Por favor Esta noche Solamente Es de los dos Diga que estás casada y acuéstate en mi cama, que importa que diga miisa ese reloj. Ya paga la televisión que empezará la diversión, la fecha del encuentro se cumplió. Ya sabes que tu marido está viendo un partido. Recuerda que es amante del fútbol. Y que por eso estás aquí metiendo goles conmigo. Pero si vieres este partido, tu marido nos fusila, nos fusila el infeliz. Pero por eso estás aquí, mi amor, metiendo goles conmigo. Pero si vieres este partido, nos fusila, nos fusila, nos fusila el infeliz. Pero si viene el marcador, por Dios, por Dios, que se cae por atrás, por Dios. Apenas va el primer tiempo, faltan muchos goles más, faltan muchos goles más. ¿Y faltan muchos goles más? No, ya se acabó <risa> el partido, ya se acabó esa temporada, ya andamos de ropa. <risa> ¿Y sabrá el del chavo a la, al que le escribiste la canción? Es no, la... pero ese sí fue un amigo. Ah, ese fue un amigo, sí esa le... no fue tu historia personal. No, esa sí no. <risa> <risa> sí. no, no, fue fue la manera de, fue una manera de decir algunas cosas para no decirlas así como muy Más bien chuscas sí, para no que al día que la escuchara, pues no se sintiera tan mal. O sea... Una canción de mis favoritas, definitivamente, es la de Sobre mis pies. Cuéntanos la historia. Esa es una de las canciones más importantes para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se la compuso una muchacha que estaba. o que está chiquita todavía, porque todavía está, está así chiquita, así. ¿Chaparrita? ¿sí? Chaparrita me llegaba. Los chaparritos también tenemos nuestro corazón. A ver, espérate, ¿eh? Bueno, si nos tacones sí me llegaba más bajita. Pues mira, si nos tacones te llegó hasta ah, ahí Ah, por ahí me llegaba. Entonces me estás llamando eso por chaparra. No, no, no, no. Lo único que. que que. que... se ponía 10, y, y, y se me daba el espejo. Entonces yo le dije, no hombre. Tu cuidas que comer con tal de verte bien Y yo, yo así te amo No tienes que tener una figura ideal, no Ni el vientre plano Te quiero por ser como eres Porque como soy, tú me quieres El amo No le hace falta pintear tu cabello así, luce bello así, me enamoraste por tu dulzura. Yo estoy contigo y te he elegido porque te admiro como mujer por tus tacones. Te ves más alta, pero me encantas como me besas cuando te paras. Sobre mis pies, sobre mis pies. <risa> Así es. Muy bonita canción. Sí, otra, ¿otra, otra, La persona se... a la que se la compuse es ¿Sí? muy bonita, sí, claro. Y todavía hablas con esas muchachas con les... no. A ellas saben que tú les compones esas canciones. O algunas pues, no, no. Algunas sí. Pero es bien curioso Digo, no crees que son... No crees que es la, la, la lista es larga Sí, larga, pues es que larga. parece que es bien larga No, no, canciones? no, no es tan larga Pero insisto en lo que te digo sí. Después compuse la de... La de... Cuando te laves la cara Que hace algo más o menos parecido Que nació de esa misma historia eh, Que las uñas... Y graso ahí Pero no, no, o sea No crees que la lista es muy larga Sino que más bien Las personas que, que pasaron por mi vida Tuvieron tanto... Valor y tanto sentido En mi vida Que fue necesario escribirles tantas canciones uh -huh. Entonces Esa es, esa es la esa, esa es la respuesta que te puedo dar pasó a la De repente hay gente que cree que nada más Tengo canciones chuscas o canciones así como que Pero en realidad cuando yo empecé a escribir, empecé a escribir canciones de esas. De dolor. ¿no? De, de dolor. Así con canciones así como... Desamor, ¿no? Sí, de desamor. Canciones así de que en realidad esta canción cuando la escuchas con mi, con mi compadre el coyote, te da ganas de, claro, de sí. agarrar el, el pisto. <risa> y, y tengo más que me ha grabado el coyote, la de... El te ha grabado muchas canciones. Como unas ¿verdad? 20 yo creo ya casi. Sigo sí, más. Ya uh -huh. bastantes. Y es, bien, y es bien interesante como se dio Esta sí. que el que, que te grababa Sí, es, hace mucho que me grabó esta y luego la de Enséñame a olvidarte Te doy Lo que me pidas Aunque Ya nada tengo Pues ya te di Mi vida Enseñaste a sentir tus besos, tus caricias. Ahora vendime tú, como diablos, se olvida. Enséñame a olvidar. Te pago lo que sea Bueno, pues otra vez, muchas gracias. La vida tiene sacrificios. Tiene muchos sacrificios. Y pues, eh, por último, quiero que, que nos despidamos con tu canción favorita, para que nos quieras este, interpretar y compartir aquí en Reventón. ¿Ahorita? Mi canción favorita es esta.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 Otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un peso, ¿qué voy a hacer? Será muy pronto hacerle caricias a la pared. Saldré a buscarte con la de volverte a ver me moriré cuando te mire besando a otro me moriré hace un par de días que te marchaste hoy mírame solamente quiero recuperarte vuelve otra vez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 No te nombre, espero que otro amor me toque el corazón, no quiero retratarme, haber perdido a alguien que no me Espero no volverte a defraudar, no correr tras de ti. Espero que mi orgullo sea tan fuerte.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 Een keer een Volando, espero no empiece a extrañarte tanto, espero que no me vuelva un cierto. De overheid van que no me daba, amor. aan, naar aan, naar aan, naar aan, naar Na na